Dice que es lo que les conviene desde el siglo XVI, a los ingleses, los holandeses y los franceses en, en, en, en India, en China, en el siglo XIX, etc. Ah, y así de simple: es decir, si, si cualquier otro sistema económico es global domina eh, e impone a los demás, va a ser rico, etc. Ahora, en el caso de este, volviendo al caso concreto de, de tu pregunta, sí. ah, en este momento estamos en una fuerte declive de ese poder.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 Creo que en estos minutos se está liberando. ¿Y cuál es el problema? Generalmente uno dice, bueno, si, si el, eh, la creación de empleo es muy fuerte, eh, las bolsas suben. Bueno, eh, ahora se está esperando de que si el, el, el, el, eh, el reporte de empleo es muy fuerte hoy, o en estos minutos, eh, las bolsas van a bajar. ¿Y por qué esa lógica? No. Simplemente porque saben que eh, si el, el empleo es muy fuerte, la Fed eh, no va a bajar más la tasa de, de, de interés.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 etcétera ah, en, en cuanto a Ucrania eh, podría, podríamos esperar cierto cambio por, por un tema de ego eh, eh, eh, él, eh, Trump tiene un ego inflamado como ustedes sí. saben y va, y va a querer eh, decir terminé con esta guerra pero cada vez que se termina con una guerra como pasó en, en Afganistán que lo dijimos ya esperen otra guerra uh -huh. Acababa, apare, ya estaba eh, mucho antes de la guerra ucrania ya estaba eh, previsto eso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 tesón busca la clase